Bueno, sí, hemos aceptado por mayoría un plenario con un arduo debate eh, donde eh, pudimos plasmar y entender que solamente estábamos hablando del mes de septiembre que estaba atrasado con respecto a otros sindicatos como por ejemplo la UNTER y judiciales que ya habían eh, podido establecer importes o porcentajes hasta el mes de septiembre. Eh, por ese lado, Eh, tenemos que decir que la propuesta fue de 20.000 pesos eh, para los que vamos a hablar primero de la 1.844, la categoría 1 a la 10, 20.000 pesos, que equivale más o menos a 1,94%, eh, para la categoría 11 a la 15, eh, 20 eh, 30.000 pesos, que equivale un 2,5% de aumento, y para la categoría de la 16 a la 25, eh, 40.000 pesos, que equivale más de un 2,7% eh, para el mes de septiembre solamente, eh, a lo cual también se sumó un bono por única vez antes de fin de mes de 30.000 pesos. Nosotros pusimos como condiciones de la aceptación, en principio, tener la fecha exacta del pago por planilla complementaria del bono, eh, en segundo lugar, tener rápidamente una nueva discusión salarial para discutir el último trimestre del año, que también está atravesado por una cuestión electoral y necesitamos precisiones antes, y también una tercera eh, condición que necesitamos respuestas eh, ante los pedidos de aumento de guardias eh, en lo que es desarrollo humano y CENAS, que fue una reunión que tuvimos la semana pasada y que aún no tenemos respuestas. Sí también podemos decir que ayudó a esta aceptación las respuestas que nos dieron luego de las reuniones con el Ministro de Salud y con la Ministra de Educación. Eh, con el Ministro de Salud se pudo acordar el aumento del riesgo médico y no médico que abarca tanto a los agentes de la 1844 como los, de la, los profesionales de la 1904 en un 68,45% y después un logro histórico pedido hace mucho tiempo, eh, que es atar la guardia de la 1904 a cada aumento salarial. No solo eso, sino que se le agrega ahora un aumento del 6% a ese ítem, y después cada acuerdo salarial daría un porcentaje de aumento directo al, al importe de la guardia. Eh, eh, por ese lado es lo de salud. Y en educación pudimos aumentar un 68,45% también a todos los ítems del manual de misiones y funciones, para que se sepan y se comprendan, no nombro alguno, movilidad, cocina, ayudante de cocina, peón de campo, eh, también las horas suplementarias, un aumento importante que estaba atrasado hace más de un año, eh, y también el compromiso de la ministra de educación de terminar de pasar a contrato a todos aquellos agentes que que actualmente eh, cobran a través de horas cátedra Bien, Rodríguez, te consulto porque recién decías y hacías mención a, a esto de que el, el proceso electoral eh, hace a, a lo que es quizás las reuniones para lo que es el último trimestre del año, consultarte si ya hay alguna reunión eh, en agenda o una fecha estimativa de cara a octubre o diciembre y a su vez, eh, ¿qué evaluación hacen sobre el, el cumplimiento del gobierno por parte de los acuerdos en estas en las paritarias que que se contempla ¿no? pensando si, si no se cumple con las condiciones dadas? Bueno, en principio debo repetir que se trata solamente de un acuerdo del mes de septiembre, ¿sí? un solo mes, eh, que es importante si miramos otras provincias, otros lugares del país donde ni siquiera tuvieron paritarias este año o tuvieron paritarias semestrales totalmente a la baja al mismo modo que el gobierno nacional, eso por un lado. Por otro lado, decir que no tenemos una fecha todavía de próxima paritaria, por eso es una condición específica que hemos colocado en la información que le dimos a los medios y también al gobierno provincial, estamos esperando una respuesta oficial de eso, y segundo, eh, obviamente, eh, decir eh, que tenemos que tener la posibilidad de discutir el último trimestre y que tiene que ser un, una discusión con todas las, las claridades sobre la mesa, más allá de las necesidades políticas o no que tenga el gobierno provincial, poder darle la presibilidad a los trabajadores, que sea cual sea el resultado, sean tres meses que podamos superar la inflación. Bien. Eh, como para ir cerrando, consultarte si... ¿Qué, ¿Qué mensaje le darías a los afiliados y trabajadores del Estado teniendo en cuenta este contexto, teniendo en cuenta las elecciones pasadas en la provincia de Buenos Aires el fin de semana anterior y con todo lo que se viene, ¿no? Bueno, en principio decirle que estamos atravesando un momento económico y social muy difícil. No es fácil arrancarle un mango al gobierno, lo digo de esta forma claramente para que se entienda se hace todo lo posible que está al alcance de nuestro sindicato, hemos tratado, como hicimos en esta oportunidad, de ir mejorando ítems eh, de sectoriales de otros ministerios, no solo de lo general, y que después a la hora de votar piensen que hay un gobierno nacional que desde que llegó dijo que era un topo que entraba al Estado para destruirlo, o sea que destruye a los estatales que viene a destruir a los estatales. Y pensemos también en aquellos políticos que intentan destruir a los estatales y de esa manera nosotros tenemos que votar. La manera de poder defender el Estado, defender lo público, defender lo del pueblo, que lo defendemos nosotros, los trabajadores del Estado, cara a cara con los ciudadanos todos los días.